Pero, MacLennan, buen día, ¿cómo te va? Juan p b l o g a ¿vasa? Buenos días, muy bien, ¿y vos? Bien, y está Valen、bueno. acá también al lado mío. Hola, Hola. Valen, ¿Cómo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muy bien, ¿vos? Bueno, buen día para todo el equipo carmesero, para Paola en la producción, para Paulito en la operación y para toda la audiencia.、Eh, hoy quiero hablarles de tres mujeres ganadoras en las elecciones de Chile y con ellas. El triunfo de una mirada de feminismo y diversidad que ocupará lugares en el Congreso. Camila Musante, Marcela Riquelme y Emilia Schneider. Son todas activistas de la diversidad sexual, las tres electas diputadas.、Uh -huh. Camila Musante por el distrito 14, Marcela Riquelme por el distrito 15, Emilia Schneider por el distrito 10. Y en ella me detengo un momento porque es histórico. Emilia Schneider es la primera mujer trans en ingresar. Al Congreso de Chile.、Eh, con casi 13.000 votos.、Eh, está entre los candidatos más votados del Distrito 10 en la región metropolitana. Tiene 25 años. Mirá, vos. Sí, a de derecho. Sí. Buenísimo. O sea, un, sí, per, un sí, perfil. Sí, ¿eh? no, la verdad que no, no la conozco, no、sí. la tengo, pero el, el perfil que estás dando es claramente. Un mojón histórico, como decís. Claro que sí, por eso me parece re importante destacarlo y, y, y conocer, interiorizarnos un poco, mirar con atención lo que va ocurriendo allí,、eh, porque esto va a tener incidencia、eh, histórica, ¿no?、Eh, Emilia estudia Derecho, es vicepresidenta del Partido Comunes, bisnieta del general René Schneider, el jefe del ejército que fue asesinado en 1970 por un comando de extrema derecha que quería. impedir、uh -huh. la presidencia del socialista salvador allende claro antes del y, golpe claro y bueno está movilizada y movilizando en las calles desde el año 2011 que participó de todas las marchas del movimiento estudiantil que cuestionó ese injusto modelo educativo que, que tiene chile y, y, y su nombre empezó a tronar más fuerte todavía en 2018 cuando encabezó el mayo feminista chileno Eh, junto a los estudiantes participó de las tomas de la Facultad de Derecho para exigir la renuncia de un profesor acusado de acoso sexual y laboral. En mayo de 2019 se convirtió en la primera presidenta trans en la historia de la organización estudiantil más antigua de toda América Latina, que es la FECH, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y, y también、eh, integró la Coordinadora Feminista 8M, Eh, esa en la que convocamos a, a huelga、eh, feminista en el marco del Día Internacional de, de, de la Mujer.、Eh, y dijo, bueno,、eh, sobre estos resultados, que el triunfo no es solo suyo, sino colectivo. Con ella el transfeminismo y todas las disidencias llegan al Parlamento. Y tiene muchas propuestas ¿no? para este periodo、eh, 2022-2026. Educación sexual integral, pelear por el cupo laboral trans, impulsar políticas, antidiscriminación, trabajar por derechos sociales para la comunidad LGBTIQ, y algo muy interesante es que dice que somos trabajadores, estudiantes, ciudadanos y si bien queremos incluir temas como los que mencionaba recién, derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la identidad, el derecho a una vida libre de violencia y discriminación, también queremos hablar desde nuestra óptica de muchos de los temas contingentes. Queremos poder imprimirle la mirada de nuestra comunidad a todas. las discusiones que se den en el congreso Y eso me parece que es、eh, muy importante、uh -huh. eh, les mencioné también a camila musante es de la liga apruebo dignidad fue una candidata independiente que se postuló por el cupo de revolución democrática es mujer es abogada es magíster en derecho ambiental tiene 31 años y se identifica como pansexual Uh -huh. 12.335 votos la ubicaron en el Parlamento este, y viene para impulsar una agenda feminista. ¿Y de, y de qué partido es en ese caso? ¿Sabes?、Eh, Mira, lista apruebo dignidad,、eh, candidatura independiente, entró por el cupo de Revolución Democrática. Bien. Estuve googleando, digamos, los perfiles de cada una como para juntar esos datos. Claro, claro.、Eh, la verdad que muchos de los temas son una novedad pa para mí, digamos, este, porque tienen todo un sistema de, de elecciones por distritos y demás que es diferente al、mismo. Es diferente y además lo que pasó en esta elección es, es rarísimo, pero eh, bueno, eh, recién decías, es del. Partido Común es el caso anterior que mencionabas,、sí. que es parte del frente que,、claro. que propicia a la izquierda, el candidato que、sí. está peleando sí, en, sí. El, en el balotaje. e e n t Pero bueno, se generó un, una revolución, no sé si una revolución, re pero una revolución una en el sistema、revolución. político. Porque, claro, tal cual. Porque así como estás contando esto que es muy esperanzador sí, y sí, sí. revitalizador. Estoy contando, estoy contando la parte a l e j a d o r a Sí, sí, bueno, pero que pero, está ahí, es bueno, una, una pelea, más vale. Sí, así es. Perdóname que te este... interrumpí el perfil de No, no, por favor,、Dale. por favor. Bueno, en el caso de, de Camila, este,、eh, aboga por、eh, los derechos sociales, ambientales y por la diversidad sexual. Tiene propuestas como son el reconocimiento y la remuneración de la labor de cuidados, igualdad salarial, protección de las infancias, mejoras a la ley de adopción, trabajo doméstico remunerado, incluyendo las tareas, no solamente las domésticas, sino también el cuidado y la crianza. creación de centros de la mujer y centros de apoyo y encuentros para la comunidad LGBTIQ, cupo laboral trans, educación sexual y no sexista. Y en el caso de Marcela Riquelme, Marcela también es abogada, es lesbiana, tiene 48 años y sacó casi 11.500 votos. Va por la lista de apruebo dignidad en un cupo de convergencia social. Es la primera mujer que va a ocupar Un escaño en la Cámara de Diputados en la historia del distrito que representa.、Eh, bueno, los pilares de su propuesta son la igualdad, la inclusión, la equidad, la transparencia y los derechos de las mujeres. Quiere avanzar en el Royalty,、eh, royalty Minero, es decir, Es lo que, se paga, lo que se paga al propietario de un derecho a cambio de un permiso para obtener, por ejemplo, quienes tengan eh, eh, cobre eh, en su territorio, se les paga por el permiso para explotarlo. A eso se le llama royalty、eh, y la idea es que a partir de esos fondos se pueda financiar la educación gratuita,、eh, un nuevo sistema de pensiones, legislar para un territorio verde y sustentable, crear un fondo de protección al patrimonio nacional y regional, aumentar el presupuesto destinado a salud mental y mejorar la legislación para los animales no humanos. Bueno, esos son los resultados que se obtuvieron el 21 de noviembre, ¿no? pero el 19 de diciembre en Chile va a haber una segunda vuelta este, entre el, can el candidato ultra conservador, al cual no pertenecen ellas, que es el de José Antonio Casti, l l o y el de izquierda, Gabriel Boric, y hay que ver bueno, qué, qué es lo que va a pasar ese día, pero por ahí ese es tema de análisis para, para, otra, para otra oportunidad. ¿no? Eh, Emilia, eh, la primera mujer trans,、eh, diputada de Chile, decía sobre lo que pasó en las elecciones, hizo un, un, un video que transmitió en su cuenta de Instagram, Y decía, ha sido un día de sentimientos encontrados y agridulces, porque hoy avanzó el neofascismo, el miedo, el odio, pero al mismo tiempo hay esperanza. n o Y lo decía este, en, emocionadísima hasta las lágrimas.、Eh, y dijo, este es un triunfo de años de las disidencias sexuales que hemos estado luchando por el derecho a existir, el derecho a ser, el derecho a vivir y el derecho a envejecer. Vamos a estar en el Congreso haciéndole frente a esos mismos discursos de odio que quieren que la gente que nuestra alternativa representa tenga menos derechos y una vida peor.、Eh, ahí está, ¿no? Esta, esta, esta disputa、sí. de la que estabas hablando, Juan Pablo, ¿no? Todo lo que está, todo lo por lo que se pelea en esto,、eh, todo lo que hay en juego, ¿no? Para la manera en la que nos paramos ante los temas, Digo, pensaba en este repaso y en este punteo de todas las propuestas que llevan estas, estas mujeres、mm. este, y esta clara identificación de un sector de la sociedad que vemos el mundo con una mirada feminista, transfeminista, que aboga por los derechos, por la igualdad, que piensa en la salud mental, que p i e n s a en la vejez, que piensa en las diversidades, que, que piensa en las libertades de elecciones. Este, y bueno, me parece que cuando Eh, obtenemos estos, estos logros que los sentimos como propios, aunque sea en otro país y, bueno, y demás, pero los sentimos como propios porque tenemos que pensarnos como, una, como parte de una humanidad que está peleando por una forma diferente de habitar este mundo. ¿no? Entonces, también los sentimos como propias estas alegrías porque tienen que ver con nuestros pensares, con nuestras ideologías, con nuestras militancias, independientemente. del país o del territorio del estado que habitemos n o、eh, es nuestro mundo y, y digo hay que hay que celebrar hay que hacer fuerza hay que mirar con atención、eh, todas estas cosas que se van logrando hay que apoyar、eh, hay que sentirlos como propios y, y bueno y estar alertas en todo momento quiero decirles、eh, ya saliendo de este tema dos cositas más Este sábado 27 de noviembre, es decir, en dos días se va a realizar en General Pico la cuarta marcha del orgullo. Cinco de la tarde en la Plaza San Martín de, de Pico, feria, música y a las 19 horas la marcha. Y se pueden acercar las personas que quieran para apoyar esta actividad.、Eh, sabemos que hay mucha gente que viaja hasta la ciudad de General Pico para poder asistir. Y, y hacerle s llegar toda la amorosidad a, a la gente de, de esa ciudad、eh, en el marco de、eh, la visibilización del de colectivo l g b t q de General Pico. Esto es el sábado 27 de noviembre. Y al otro sábado, 4 de diciembre, vamos a tener la tercera marcha del orgullo en Santa Rosa. También 17 horas en la plaza,、eh, talleres, música, un montón de expresiones. Este, y a las 19 la marcha. cierre, con un montón de cosas lindas que vamos a compartir. Tenemos una próxima asamblea, estamos desde hace un montón trabajando en esto. La próxima asamblea a la que también están todos invitados es el miércoles 1 a las 20 y 30 horas en c i p r e n y r i g o y e n 469. Y tenemos nuestro Instagram que es orgullodisidente.lp, si nos quieren seguir por allí, si nos quieren hacer consultas o lo que necesiten. A quien tenga interés en acercar, preguntar o, o lo que sea, ahí estamos. O en las asambleas, que son abiertas a todas las personas que quieran. Y si no, a través de nuestro Instagram nos pueden consultar lo que necesiten. Así que bueno, nada más de mi parte por hoy. Bien, Vero. Gracias bueno, y abrazos. Bueno, un abrazo grande para todos ustedes. Chao, chao. Vero McLennan nos traía algunas este, perlas. Auspiciosas, digamos así, de la elección chilena, que tiene cosas feas también. Me,、eh, pensaba, en las últimas horas, Cast, que es el ultraderechista que va、uh -huh. a la final, vamos a decir así, con la izquierda,、eh, hasta dio a entender que uno de sus proyectos es que no voten más las mujeres, <risa> para que tengamos una idea de la representación de ese sector、Muy、político. e u y retrogrado. Absolutamente. bueno,、eh, Nos、Está. quedamos con, con lo que nos contó Vero. Ese extremismo hay y, y, y requiere la elección para que se defina de la, la participación popular. Lo contamos el otro día. Apenas fue a votar en la primera vuelta el 47% de los empadronados. Bueno, el 19 de diciembre es la segunda vuelta.